Muy buen día, hermanos. Vamos a mantener nuestra Biblia abierta, donde hemos leído ya en forma devocional. Estamos en la Epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo dos. La medida que hemos estado estudiando esta carta, hemos sentido la, la emoción y el gozo que da la Palabra de Dios en una en una carta tan preciosa como esta como esta carta a los Gálatas. Ya hemos leído de manera de manera devocional, uh, no vamos a leerlo ahora mismo, pero sí vamos a, a mantener abierta la Escritura y estaremos leyendo en la manera y en la medida que yo les vaya indicando para que de esta manera podamos participar todos en el texto del, del pasaje. El tema para esta mañana, si está ahí su boletín, si tiene como siempre un boletín a la mano, el tema uh, aparece ahí en el título y es No comprometas tus convicciones. No comprometas tus convicciones. Desde los primeros uh, días de existencia de la humanidad, hay una tendencia natural del ser humano a expresar su religión de una de dos maneras. Una de las maneras eh, tal vez más comunes, más populares, más emocionantes que el ser humano ha seguido es tratando de agradar a Dios por algunas cosas que el hombre hace. Es, es la, la historia de la humanidad nos revela a través de los descubrimientos arqueológicos cómo el hombre ha tratado de ofrecer tributo a los dioses. Y ahí hay una gran cantidad de ofrendas eh, que... que tienen desde luego valor para la humanidad, porque el hombre ha querido siempre agradar a Dios, y eso no está mal. Es un llamado de Dios que le agrademos. El problema es cómo queremos agradar a Dios. Y la mayoría de las veces lo que sucede es que nosotros estamos queriendo agradar a Dios a una de, de, de manera personal, a nuestra manera, mejor dicho, según nuestras propias ideas. Y esto lo observamos nosotros desde el principio de la Biblia. Usted recuerda la primera pareja de hermanos en la Biblia. ¿Quiénes fueron? Caín y Abed. Ahora, ellos habían recibido instrucción de sus padres, Adán y Eva, en cuanto a la manera de adorar a Dios. Ellos habían recibido instrucción en, en el sentido de que Dios es digno de toda la adoración. El problema es que más allá de lo que ellos aprendieron, La brecha entre la manera de adorar de Caín y Abel se fue haciendo más marcada. Un día, dice la Biblia, vinieron Caín y Abel para ofrecer al Señor adoración y, y entonces Caín, recuerda usted, trajo de lo mejor, ¿de qué? De su huerto, ¿verdad? De su cosecha, lo que él había había cultivado y había producido. Y entonces trajo lo más selecto de sus granos, lo más selecto de sus de sus legumbres, de sus frutos, y él trajo delante de Dios a lo mejor buscando agradar a Dios. Caín no había sido enseñado así. Él sabía que Dios que Dios veía más que la calidad y la cantidad de la ofrenda. Dios veía la obediencia y la fe. En la adoración, cosa que igual hasta la fecha Dios Dios ve, Dios no ve otra cosa más que eso. No lo impresionamos con cuánto hacemos o con cuánto damos, como con cuánta fe tenemos cuando adoramos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Abel, por su parte, viene delante de Dios y él entendió muy temprano, Abel entendió muy temprano que, que, que Dios merecía un una adoración, una ofrenda que fuera conforme al plan, al propósito, a la voluntad de Dios, es decir, el pecado del hombre solamente podía ser remitido mediante el sacrificio y la sangre derramada. Y entonces Abel trajo, ¿qué cosa? Una oveja, ¿verdad? Y trajo un cordero para ser sacrificado, y Abel siguiendo entonces la instrucción uh, correcta, Ofreza, ofrece un sacrificio delante del altar de Jehová, sacrifica un cordero, la sangre de ese cordero es derramada, tipo de la sangre que sería derramada un día en la cruz de Calvario, Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no se agradó de la ofrenda de Caín. Y hermanos, la historia esa que es allá muy primigenia, en el sentido de ser apenas en el principio de la humanidad, es una historia que se sigue repitiendo vez tras vez tras vez. En la Biblia usted va a ver todas las veces a personas tratando de agradar a Dios con sus obras y a personas agradando a Dios por su fe. Y este es el tema que vamos a tratar en esta, en esta mañana a la luz de este pasaje. No comprometas tus convicciones. La proposición del mensaje, porque el evangelio de la cruz de Cristo corre claro a través de toda la Biblia. Debemos afirmar nuestras convicciones mediante el conocimiento y el comportamiento. Déjeme leerlo una vez más, aunque usted lo tiene en el boletín. La proposición es siempre a lo que vamos a desarrollar como tema y, y, y mensaje en esta mañana. Es clave. La proposición es una, es una frase corta. que es la suma de todo el mensaje. Porque el Evangelio de la Cruz de Cristo corre, corre claro a través de toda la Biblia. Es un mismo y uno y un Evangelio. Corre claro a través de toda la Biblia. De Génesis, Apocalipsis. Debemos afirmar nuestras convicciones mediante dos cosas básicas. Conocimiento. ¿Y qué más? Y comportamiento. Dos cosas básicas para agradar a Dios. conocimiento que nos dice cómo hacerlo, y comportamiento que tiene que ver con la actitud, con la intención, con la voluntad, con la aportación del hombre en la adoración a Dios. Y vamos entonces a entrar en el pasaje. Y entrando en el pasaje, ahora sí llegamos a Gálatas 2, y capítulo, capítulo 2, perdón, y versículo 11. Y el primer punto del mensaje es... corrigiendo una conducta que es de condenar. Corrigiendo una conducta que es de condenar. Ahí podríamos resumir una buena parte del mensaje y, y lo que observamos en el pasaje, hermanos, en, en el texto y en el contexto, es que Pablo y Pedro, y Bernabé y unos judíos más que eh, pertenecían a la iglesia de Antioquía que era una iglesia gentil es la primera iglesia gentil la primera iglesia fundada usted recuerda es la iglesia de Jerusalén esa iglesia es mayormente judía es decir, los integrantes de la iglesia son judíos y la primera iglesia gentil de personas no judías es la iglesia de Antioquía en la iglesia de Antioquía había ciertos líderes y maestros entre los que estaban Pablo y Bernabé. Y otras tres personas más que se mencionan en el capítulo 11 del Libro de los Hechos. Estos son los líderes de la iglesia de Antioquía. Ahora, se, se suscita un problema en este pasaje que vamos a desentrañar y vamos a tratar de aprender de ese, de ese problema el, el, la lección práctica. Y debemos estar ah, muy atentos al mensaje porque ah, de repente... Y no creo que de repente, sino frecuentemente hablo muy rápido y, y ese es un problema que luego no, uh, no puedo controlar. Pero si usted me ayuda a, a estar atento al mensaje, entonces será más fácil poder entender el tema que, que vamos a desarrollar aquí. Pedro era judío. Y entonces vamos a, a encontrar aquí que, que Pedro era En, entre los apóstoles, probablemente el más grande de los apóstoles. Y esto lo, lo menciono para, para uh, llenar el espacio del inciso A, en, en el punto número uno. Punto número uno, corrigiendo una conducta que es de condenar, la primera cosa que vamos a ver allí en, en el inciso A es convincente prueba de un apostolado calificado. Convincente prueba de un apostolado calificado. Por lo que hemos leído, hermano, en la, en, la, en la primera parte, por lo que hemos leído en la primera carta, carta a los Gálatas, sabemos que uno de los temas que se vienen tratando allí es que Pablo está tratando de defender su apostolado porque los hermanos en, en Antioquía, especialmente algunos de los judíos que habían venido desde Jerusalén, estaban cuestionando el apostolado de Pablo. ¿Recuerda eso? Estaban cuestionando el apostolado de Pablo. Es decir, no creían que Pablo fuera un verdadero apóstol. ¿Por qué? ¿Recuerda por qué? Porque Pablo no había sido llamado entre los doce. ¿Verdad? Para, para, los, para los judíos, hermano de Jerusalén, los apóstoles, para que fueran apóstoles, tenían que haber andado personalmente con Jesús y ser enviados a predicar el Evangelio por Jesús. De eso ya hablamos la semana pasada y ya dijimos que Pablo está tratando de defender su apostolado. Ahora, Una prueba del apostolado de Pablo, del apostolado legítimo de Pablo, es este pasaje. ¿Por qué este pasaje es una prueba legítima del apostolado de Pablo? Porque lo que vemos aquí, en primer lugar, vamos a leer el texto. Versículo 11. Gálatas 2.11. Vamos a leerlo juntos. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Ahora, ¿cómo este versículo.? Es una prueba del apostolado legítimo de Pablo. De que Pablo es en verdad, quizá apagamos este aparato, si alguien, ¿verdad? Porque está. ya fueron a traer el control. Muy bien, nos, nos distrae y aparte quizá ni aire esté, esté echando. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que este versículo representa una prueba del apostolado legítimo de Pablo? Bueno, es muy obvio. ¿Por qué? Porque Pedro, hermanos, Pedro era el apóstol más importante de los, de los apóstoles de Cristo. ¿Están de acuerdo con eso, verdad? Pedro es aquel que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro era el representante de los discípulos. Pedro es el más grande a, apóstol reconocido de todas las edades, hasta la fecha. Pedro es eh, considerado el primer padre de la iglesia. Eh, eh, la iglesia popular reconoce a Pedro como el primer papa, ¿verdad? Eso es lo que, eso es lo que dice la iglesia popular, y dice que todos los demás papas son qué cosa sucesores de Pedro y que son vicarios de Cristo. Entonces, este, esta es una doctrina, esta es una doctrina romana que corre a lo largo de toda la historia, pero esta doctrina no es correcta. Y vamos a ver por qué no es correcta y vamos a ver también cómo esto representa una prueba de que Pablo es un apóstol auténtico. Y la razón que, que, que nos da este versículo es que cuando se suscita el problema que vamos a desarrollar en esta mañana es que Pablo viene y resiste o reprende a quién? A Pedro. Ahora, ¿no le llama la atención eso? Que Pablo se está colocando por encima de Pedro. Y Pedro, hermano, para, para, para eh, que tengamos idea de esto, Pedro no dice nada. Dice la Biblia, dice la Biblia, ¿verdad?, que, que cuando Pedro viene a Antioquía, por la conducta de Pedro, Pablo lo resiste, Pablo lo reprende. ¿Y cómo dice que lo reprendió? Cara a cara. Entonces, el hecho de que Pablo reprenda a Pedro cara a cara y Pedro nada diga, Ah, es una prueba evidente de que, la, de que los discípulos primitivos, especialmente los apóstoles, sí reconocieron a Pablo como un apóstol legítimo. Miren lo que dice el versículo, ah, el versículo 9 del capítulo 2 de Gálatas, donde estamos. Esto creo que lo vimos la semana pasada, pero nomás lo vamos a recordar. Vamos a leer juntos el verso 9. Dice... Quiere decir que los apóstoles reconocieron la gracia que le había sido dada ¿verdad, a Pablo. ¿Quiénes eran los apóstoles que lo reconocieron? Jacobo, Cefas y Juan. Este es Cefas es Pedro. que eran considerados? que eran considerados? Como columnas en la iglesia de Jerusalén. ¿Y qué hicieron cuando fue presentado allí Pablo y Bernabé? Dice, nos dieron a mí y a Bernabé, ¿qué cosa? La diestra en señal De compañerismo. Quiere decir que ellos ya habían reconocido a Pablo como apóstol. Y para probar que ellos reconocían a Pablo como apóstol, ¿qué hicieron? Delante de la congregación le dieron la mano, ¿verdad? Estrecharon las manos y dijeron, tú eres, en verdad, apóstol tanto como nosotros. Pero ahora resulta que estando en Antioquía, hermanos, y vamos a ver ahí el, el, el problema. Primero vemos la autoridad de Pablo allí confirmada. Y luego vemos, inciso B, confrontación cara a cara delante de la congregación. Inciso B, confrontación cara a cara delante de la congregación. ¿Y qué es lo que confronta Pablo a Pedro? ¿Por qué le confronta? Porque Pedro, acuérdese, la iglesia de Antioquía era gentil y Pedro comía lo que comían los gentiles. Practicaba eh, las mismas... las mismas prácticas religiosas que los gentiles, vivía como gentil, actuaba como gentil, creía como habían creído los gentiles creyentes de Antioquía, esto es, hasta que vinieron unos hermanos de Jerusalén, ostentándose como enviados por Jacobo, Jacobo era el medio hermano de Jesús, que era el pastor de la iglesia de Jerusalén, el Jacobo de que habla ahí la Biblia, Es el pastor de la iglesia de Jerusalén. Entonces, estos hermanos, que son, por cierto, falsos eh, maestros, entran a la iglesia, vienen de Jerusalén y dicen, nosotros venimos en nombre, ¿de quién? De Jacobo. Venimos en nombre de Jacobo, que es el pastor de la iglesia. Y venimos para decirles a ustedes, eh, eh, hermanos gentiles, que la salvación es por las obras. De la ley. No basta la fe. Es necesario las obras de la ley. Y las obras de la ley tenían que ver, hermanos, con el lavamiento de manos. Tenían que ver con el lavamiento de las vasijas. Tenían que ver con la dieta que, uh, que comían las personas. Tenían que ver con guardar el sábado y las fiestas religiosas. tenía que ver con las obras de la ley y las obras de la carne. Y entonces... Pedro cuando ve que los, los judíos vienen, ¿qué hace? Se va del lado de los, de los hermanos que vienen de Jerusalén y se comporta como, como judío. Pero cuando antes que los hermanos eh, judíos vinieran, Pedro estaba con los gentiles y se comportaba como, como gentil. Y entonces este es un problema que Pablo observa. Y Pablo ve que Pedro no es consistente en sus convicciones. Y este es el problema que se plantea en este texto. Y este es un problema actual, hermanos, también. Nosotros tenemos convicciones. Creemos la palabra de Dios. El problema es que algunas veces nuestras convicciones se, se, se ven comprometidas en nuestras relaciones, especialmente nuestras relaciones sociales o nuestras relaciones laborales o nuestras relaciones familiares. Y así es que cuando... Uh, cuando estamos en la iglesia, tenemos una cierta conducta. Cuando estamos acá en la, en la familia, um, tenemos otra cierta conducta. Cuando estamos allá en la escuela y, y, y tenemos presión y nos marginan porque somos cristianos, pues entonces no queremos parecer cristianos. ¿Por qué? Porque no queremos perder la aceptación. Y queremos... Ah, mire, es que una persona que se ostenta como cristiano en un círculo no cristiano es el prietito en el arroz. ¿Sí, verdad? Y va a tener presiones, y va a tener problemas, porque no participa de las mismas cosas que participan esos círculos, y esos círculos generalmente ah, es, ponen un estigma sobre la, sobre la frente del creyente y lo excluyen de su círculo Lo, lo excluyen de sus amistades y, y él comienza a enfrentar enfrentar problemas y muchas veces hermano para no tener problemas lo que hacemos es comprometemos nuestras convicciones comprometemos las convicciones ¿y qué hacemos? pues mira escuchamos el consejo que suavemente nos dice al oído sígueles la corriente ¿y qué es eso? sigue la corriente ¿qué es? Pues haz como ellos hacen, ¿para qué te metes en problemas? Eso causa muchos problemas, si tú quieres hacer las cosas de manera diferente, vas a tener muchos problemas, vas a enemistarte, eh, eh, antes tenías paz en la familia y ahora vas a tener conflictos, entonces mejor, ¿sabes qué? Llévate la fiesta en paz. Y comenzamos a hacer concesiones, y en hacer concesiones comprometemos las convicciones. Y algunas veces, hermanos, uh, participamos de ciertas actividades, de ciertas fiestas, que no participaríamos si, si, si estuviéramos puros creyentes. Pero como no, no hay creyentes ahí, no hay nadie más creyente, nomás estamos nosotros, entonces mejor nos vamos con la corriente, que generalmente es la mayoría. Y comprometemos las convicciones. Ser creyente muchas veces cuesta, y porque no queremos que cueste, mejor hacemos lo que los demás hacen. ¿Y saben qué, hermano? Pedro estaba haciendo de esta manera. Y para no ser mal, mal visto por los judíos, entonces mejor se hacía del lado de los judíos, aunque en este caso estos judíos no tenían razón. Pero para llevar la fiesta en paz con ellos, se comportaba como judío. Aunque unos días antes. ¿Se había comportado como qué? Como gentil. ¿Y cómo se le llama eso, hermanos? Oh, hipocresía. Hipocresía. Y el gran problema que hay en la religión El ser humano, por eso, por eso es que, que, que tiene dos opciones y por eso escoge una opción que es cómoda para él y entonces cae en la hipocresía. Y cuando Jesucristo vino, hermano, sí había religión. El problema es que la religión que había cuando Cristo vino era una religión hipócrita. Y hay muchas personas hoy día que no creen en el cristianismo porque muchos cristianos vivimos de manera simulada. o hipócrita. Entonces el tema que, que estamos eh, tratando aquí, hermano, no es tema simple, no es superficial. Es algo importante en lo que debemos lo que debemos considerar. Inciso C. Causa porque la conducta de Pedro era de condenar Y sabe por qué, ¿cuál es la causa porque la conducta de Pedro era, era de condenar? La Biblia dice aquí, note lo que el texto nos dice. Por eso dije que íbamos a leer todos juntos. Dice versículo 12.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 El, el, el asunto bien planteado antes que viniesen los hermanos de Jerusalén Pedro tenía un comportamiento después que vinieron los hermanos de Jerusalén Pedro tenía otro comportamiento yo no dudo de las convicciones de Pedro yo, yo pienso que Pedro si sí era una persona convencida en lo que había creído su problema no eran sus convicciones el problema es que estaba comprometiendo sus convicciones porque hermano, convicciones Sin comportamiento es igual a hipocresía. Convicciones sin comportamiento es igual a hipocresía. Convicciones más comportamiento igual a congruencia. Convicciones sin comportamiento igual a hipocresía. Y Pedro estaba actuando simuladamente. Así dice la Biblia, ¿no? Estaba actuando simuladamente. ¿Y por qué lo estaba haciendo? ¿Qué dice el texto? ¿Por qué lo hacía? Porque tenía miedo. Ahora, ¿qué era el miedo de, de Pedro? ¿Por qué cree que tenía miedo? No, los, los, los, los que, los que habían de venían de Jerusalén no lo iban a apresar. No lo iban a azotar. ¿A qué cree que tenía miedo? A que no lo aceptaran. A que no lo aceptaran. Y para él era, era, era, eso era un problema. Pedro tenía el problema que tenemos muchos de nosotros. Problema de aceptación. ¿Y sabe por qué ¿Por qué hacemos concesiones en nuestra fe? Porque queremos ser aceptados. Queremos ser aceptados. Y para probar que somos aceptados, ¿sabe qué hacemos? Lo que hacen los demás. Los jóvenes, generalmente, y no digo que solamente los jóvenes, pero digo que ahí comienza mayormente el problema, pero los jóvenes mayormente tienen el problema, hermano, en su inestabilidad, de que tienen una un deseo muy fuerte de ser aceptados, especialmente en la edad de la adolescencia y eso nos ha pasado a todos. En la, en la edad de la adolescencia todos libramos una lucha y esa lucha que libramos tiene que ver con la aceptación. Nuestra, nuestra duda es nuestra identidad y por naturaleza somos inseguros en esa edad. ¿Se ha observado eso? Es una... condición inherente a la naturaleza del adolescente. Ahora, el adolescente, hermano, comienza, su, su edad de adolescencia va, es muy variable eso, pero algunos dicen que puede ir desde los 11 años y extenderse hasta los 21 años. Fíjese. Por eso se, se han clasificado las personas, la adolescencia, en adolescencia inicial y, y mayor adolescencia, ¿verdad?, Ah, en dos etapas de adolescencia. Pues el adolescente por naturaleza, y por eso hay tantos problemas como hay entre los jóvenes, tienen un problema de inseguridad y quieren ser aceptados. Y para ser aceptados, para ser aceptados, para ser aprobados por, el, por los círculos de compañeros, lo que ellos hacen es, hacen lo que los demás hacen. Por eso, hermano, la edad típica de las pandillas es la adolescencia. Es la edad típica de las pandillas, la adolescencia. Actúan en, en grupo, porque ellos de esta manera, en grupo se afirman y en grupo confirman uh, sus, uh, sus creencias para ser, ¿qué cosa? Aceptados. Ahora Pedro no era ningún adolescente, porque tampoco el problema ese de ser aceptados, no es problema exclusivo de los adolescentes, también es de los adultos. y nosotros adultos hermanos también, nosotros no queremos tener problemas en la familia, y no queremos tener problemas con los vecinos, y no queremos tener problemas en el trabajo, y no queremos tener problemas en nuestras relaciones interpersonales, y para no tener problemas como cristianos, pues entonces lo que hacemos es que el domingo somos cristianos, y nos portamos como cristianos entre los hermanos, y en casa ya somos otra cosa, y en el trabajo somos otra cosa, y entonces actuamos de manera simulada, y este es el problema que está planteándose aquí. Y entonces, note cómo es tratado. Estamos viendo, inciso C, causa porque la conducta de Pedro era de condenar. Inciso D, consecuencias de no conducirse con convicciones. Consecuencias de no conducirse con convicción. ¿Puede haber consecuencias si no nos conducimos con convicciones? Sí, vamos a ver. Otra vez, versículo 13. Le damos juntos. Y en su simulación participaban, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahora fíjese usted lo que está pasando. La conducta de Pedro, ¿qué estaba provocando? Según el texto. Que los otros judíos, es decir... Los judíos que se habían convertido en Antioquía, que habían logrado tener compañerismo con los gentiles, ahora cuando vieron que Pedro se apartó, ¿qué hicieron ellos? También se apartaron. También se apartaron. Porque lo que... Hermano, la responsabilidad de ser líder es muy grande. Es muy grande. Y, y usted estará pensando desde luego... En la, en, la, en la responsabilidad que sí tiene desde luego el líder espiritual, el pastor, pero que también tienen los que son líderes de la iglesia, aunque usted no se llame líder por sí mismo. Pero sabe usted, cada padre aquí es un líder. Cada padre de familia es un líder. Cada maestro de escuela dominical es un líder. Cada esposo, aunque no tenga hijos, es un líder. Cada creyente, donde quiera que está, es un líder. Y cada líder debe ser responsable de lo que hace, porque por lo que hace él, habrá consecuencias para otros. Ahora, no nomás los varones, también la mujer. Ejerce una función y una posición de liderazgo, como fue la madre y la abuela de Timoteo, en el campo espiritual. O cuando el padre no está, entonces la mujer toma el rol y el papel de dirigir la vida espiritual de los hijos. Los hijos también ejercen cierto liderazgo, no hay manera de excluirse, entonces somos responsables. Por eso la Biblia dice... Si tú eres líder y eres maestro de escuela dominical, eres líder en algún departamento, si nada más manejas una camioneta, si nada más tienes que abrir y cerrar la puerta, cualquier cosa que hagas es una posición de liderazgo. Si eres maestro en la escuela cristiana, cualquiera que sea tu responsabilidad, eres líder. Y dice la Biblia, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que por ello recibiréis mayor condenación. Ahora, eso no quiere decir, mejor no ser líder, eso quiere decir, líder responsable, líder responsable, porque lo que tú haces, para bien o para mal, trasciende a la esfera de otros. Y lo que Pedro está haciendo, hermano, aquí, la, la, las consecuencias que podemos observar nosotros, es que lo que Pedro está haciendo, está llevándose con él a otros judíos que también estaban en Antioquía, pero... Para sorpresa nuestra, yo me sorprendí cuando leyendo y estudiando este pasaje observé que también. ¿Quién? Bernabé. También Bernabé siguió a Pedro. Y hermano, esto debió haber encendido a Pablo. En el buen sentido de encenderlo. Porque Pablo era un hombre con convicciones. Y él, y él observó que Pedro. estaba comprometiendo sus convicciones, que los judíos que estaban siguiendo a Pedro, estaban comprometiendo sus convicciones, y para colmo, que Bernabé. ¿Y quién era Bernabé? Bernabé era un líder tan, tan singular, tan especial de la iglesia de Jerusalén. Bernabé es llamado en la, en la, en la Escritura, y su nombre significa eso, uh, Hijo de consolación. Era un consolador por excelencia. Bernabé era una persona que tenía un carácter piadoso. Bernabé era un hombre que, uh, que había traído una, uh, una hacienda y había, y había vendido su hacienda y había repartido el producto de su hacienda ante los hermanos pobres en la iglesia de Jerusalén. Bernabé era uno de los hombres más prominentes de la iglesia de Jerusalén. ¿Sabe quién era Bernabé? Era el mentor de Saulo de Tarso. Bernabé fue por Saulo a Tarso y lo trajo. Y Bernabé instruyó como nadie a Saulo de Tarso para que Pablo llegara a ser el gran apóstol Pablo que fue. Gracias a la instrucción que recibió de Bernabé. Y ahora resulta, hermanos, que cuando Pedro está claudicando en sus convicciones, Bernabé lo está siguiendo. Y cuando eso ese asunto se da, Cuando ese asunto se da, hermano, entonces es que Pedro sale, sale a la palestra, Pablo, perdón, sale a la palestra para decirle a Pedro cara a cara. Y note usted qué dice la Biblia, cómo lo hizo también. Dice que lo hizo delante de la congregación. Qué tremendo, ¿no? Porque cualquiera de nosotros habría dicho, hermano Pablo, la ropa sucia. Se lava en casa, atiende el problema allá con discreción, allá aparta tú a Pedro y, y hablen en privado tú y Pedro y arreglen el asunto conciliatoriamente. Pero hermanos, no, porque el asunto era tan relevante para Pablo, era tan importante, era una cuestión doctrinal, que Pablo dice: No y no, Pedro, estás mal, delante de la congregación, y le comienza a explicar por qué. Y dice la Biblia, y le resistí cara a cara, delante de todos los hermanos. Porque un asunto doctrinal, hermano, un asunto de verdad evangélica, es un asunto importante, es un asunto crucial, que tiene que tra tratarse de manera directa y sin darle vueltas. Eso no es. Y así... trata el asunto Pablo y así debemos tratar el asunto nosotros cuando se trata de verdades doctrinales. Pablo dijo alguna vez, hermanos, si aún yo o un ángel del cielo viniera y predicara otro evangelio que no sea el evangelio de Cristo, entonces yo y el ángel del cielo seamos anatemas y eso es, seamos malditos porque no se puede y no se debe enseñar verdades torcidas en tratándose de las verdades del Evangelio. El Evangelio es, debe, debe compartirse de manera pura, de manera perfecta, y nosotros, usted y yo, debemos ser celosos de la enseñanza de la Palabra de Dios, y por esta razón Pablo nos da un testimonio de que una cuestión comprometida allí, en la verdad doctrinal, debe ser confrontada, tratada, cara a cara, delante de la congregación. ¿Cuáles son las consecuencias, hermano? de no conducirse con convicciones. Las consecuencias de no conducirse con convicciones son que hasta los más dotados, ministros más capacitados y más bien entendidos, pueden cometer transgresiones graves en la doctrina. Y hoy día, hoy día, con una corriente neo-evangélica que hay, hay una, hay una tentación hacia, hacia ir hacia ir en esa corriente porque esa corriente es muy seductora hoy se predica un evangelio hermano muy popular que mucha gente recibe bien y los predicadores esta esta semana conversando con un hermano uh, comentábamos el peligro el peligro que Que tenemos los predicadores, todos los predicadores tenemos este, este problema, y todo ser humano tiene este problema. Cedemos muy fácil a la popularidad. Mire, usted puede ser que sea muy, muy espiritual y muy bien intencionado, y puede decirle a su pastor, hermano, gracias por el sermón. ¿Y sabe qué? Usted va a provocar que el pastor se sienta muy bien. Y eso no es malo. El problema es que puede llegar el pastor a engreírse. ¿Sí me estoy explicando? Y a creer que él es alguien. Y mire, hay muchos buenos predicadores, hermano, que, que, que tienen sus iglesias luego en ruina. ¿Sabe por qué? Porque les comienzan a invitar a un lugar, y a otro lugar, y a otro lugar, y se hacen populares. Porque siempre cuando uno va a las iglesias, hermano, Allá sí lo tratan bien a uno. Cuando va a predicar a otra parte. Lo tratan muy bien, de veras. Lo hospedan en un buen hotel, le dan bien de comer. Los hermanos ahí sí lo, lo, lo apapachan, lo, lo tratan bien. Y a veces uno en su iglesia pasa inadvertido. Pero en, otros, en, en otras partes. Entonces sí aprecian a, a, a, a los hermanos. ¿Y sabe qué? Ahí está el problema. Entonces el predicador, ¿qué cree que va a preferir? Andar viajando, ¿verdad?, Pues de lado en lado, imagínense allá, los hermanos, aparte, le dan ofrenda de amor. Aparte que lo tratan muy bien. Nunca habíamos escuchado una predicación así, predicador, pastor. Qué bueno que usted nos habla de esa manera. Y el predicador se crece a eso. Y ese es un peligro, ese es un peligro. Hay otros peligros. Pero lo que estoy diciendo, hermano, es que ante esos peligros, ante la popularidad, a veces el predicador cede a las convicciones. ¿Sabe por qué? Porque entonces lo que predica muchas veces es lo que la gente quiere oír. Porque la gente aplaude. ¿Sabe que hay congregaciones en donde el predicador está predicando y la congregación... la congregación lo está arengando, lo está animando y estimulando. Y dicen, en la, en, en, mientras está predicando, duro ahí, pastor, sí, pastor, ahí, ahí, pégales duro. Ahí dele, ahí manténgase, ahí estacionese. Y el predicador, hermano, es humano. Y piensa que mientras se está haciendo eso, que la congregación está pidiendo, Está en lo correcto. Y muchas veces lo que está haciendo es lo, eh, diciendo lo que la gente quiere oír. Porque la gente que generalmente le dice al predicador, predique eso, es que esa persona, ¿sabe qué? Él no se siente aludido. Él quiere que se lo diga a quién? A los demás. porque él cree que él está? Porque si fuera para él, ¿usted cree que iba a levantarse con tanto entusiasmo y decir, sí, predicador, sígale predicando? No. Él, él, él dice eso nada más porque él piensa que es, son los otros los que deben escuchar eso. Y el predicador cede, hermanos, muchas veces a eso. Como cede muchas veces al amén a múltiple, al amén unánime. Y no digo que no se debe hacer en la congregación, nada más digo que es un peligro para los predicadores. Y, y entonces muchas veces se compromete la doctrina por la aceptación. Porque también es humano el predicador y busca, consciente o inconscientemente, la aceptación de la congregación. Y Pablo, hermano, Pablo llega al punto en que confronta a Pedro. ¿Y sabe qué? Pablo dice, yo no sé, Pedro, si vas a, a seguir siendo mi amigo. y no sé Bernabé ¿cómo vas a pensar de mí? pero este asunto se tiene que tratar y se tiene que tratar delante de la congregación porque en tratándose de la verdad la verdad está por encima de la amistad ¿está de acuerdo con eso? la verdad está por encima de la amistad la verdad está por encima de la conveniencia la verdad está por encima de, de, de la comodidad como dicen verdad la verdad no peca pero qué incomoda y entonces como incomoda qué qué pasa nos abstenemos de decir la verdad por qué porque incomoda pero pablo dice pablo está diciendo ahí lo podemos desprender de la idea del texto no sé si te incomodas o no hermano pedro Porque te resisto cara a cara delante de la congregación. Pero lo que tengo que decir es, no está bien. Y lo que estás haciendo es cosa de condenar. Es cosa de condenar. Porque estás actuando de manera simulada. Obrando de forma hipócrita. Y con lo que tú estás haciendo, te estás llevando a otros. Y este es un peligro. Este es un peligro. Número dos. comprobando la doctrina de la justificación por la fe en Cristo. Comprobando la doctrina de la justificación por la fe en Cristo. Hermano, usted, usted puede estar pensando, ¿por qué, hermano, para qué entrar en pleitos pa Pedro y Pablo y Bernabé por una cosa tan simple como que qué comen y qué no comen y, y, y si se lavan las manos o no se lavan las manos? Son trivialidades, ¿no, hermano? No son trivialidades. ¿Sabe por qué lo hacían ellos, los, los judíos? Porque ellos creían que haciendo estas cosas, agradaban a Dios y... alcanzaban la salvación. Y era entonces el tema era de la salvación por obras. Y entonces esa es una doctrina fundamental. A veces le llamamos fundamental a lo que no es fundamental. La fundamental el fundamentalismo, hermano, está en la doctrina, no está no está en la forma. Está en el fondo, en la doctrina. Y Y Pablo le parece que lo que están tratando estos hermanos es de fondo, no es de forma. Pablo no está diciendo, hermanos, mira, hermano, los fundamentales tenemos que parecer todos iguales. Entonces vamos a cortarnos el pelo de la misma manera y vamos a usar camisa del mismo color. No. Pablo dice, La doctrina de la salvación por fe es fundamental. Y la doctrina de la salvación por obras es falsa. Entonces tenemos que distinguir primero lo falso de lo verdadero. Hay que distinguir lo falso de lo verdadero. Y entonces lo que vamos a ver en los versículos posteriores, hermanos, es, primero, inciso A, concepto de justificación del creyente tenemos que entender el concepto para poder hacer el argumento vamos a usar aquí una especie de silogismo como hacen los abogados uh, en, en el argumento que pablo porque porque pablo es un abogado me, me encanta por eso estudiar a pablo pablo es eh, pablo es un abogado y, y es una es una Persona que, que presenta los argumentos tan claros, hermanos, y tan contundentes que, que no nos dejan lugar a dudas. Y entonces vamos a comenzar, siguiendo la, la, la mentalidad de Pablo, vamos a comenzar por definir lo que es el concepto de la justificación. Y entonces vamos a, a, a encontrar, hay muchos conceptos, pero un, un concepto simple y sencillo de lo que, de lo que es la, la justificación por la fe es El acto libre, soberano, gratuito, por el que Dios declara justo a un pecador. Es un acto jurídico. Es el acto por el cual Dios en su soberanía y en su gracia declara que un pecador es justo. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Por qué lo puede declarar justo si es que no es justo? Lo declara justo porque ese pecador puso su fe en Jesucristo, el justo. Y entonces la justicia de Jesucristo se le imputa al pecador. ¡Qué interesante! La justicia de Cristo reviste al pecador corrompido, al más pecador, cuando pone su fe. en Cristo Jesús. Y Dios lo hace, ¿por qué? Por gracia, por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese es el tema de la justificación. Es un acto de Dios en su soberanía, en el cual Dios mira al pecador, ve que el pecador no tiene ninguna posibilidad, no importa que haga el pecador, el pecador puede usar la alejía más Uh, sofisticada, el detergente más profundo, el que entra a las fibras más profundas y saca eh, las manchas y el cochambre del corazón del hombre, dice la Biblia aunque laves tu corazón con lejía y con el detergente más poderoso, la mancha de tu pecado va a quedar allí porque no hay cosa que tú puedas hacer para lavar tu pecado El pecado solamente puede ser lavado por la sangre de Cristo. Y el pecador solamente puede ser justificado por la fe que pone en Cristo. Y ese es el acto de la justificación. Ahora, ese es el, ese es el Evangelio que, que viene predicando Jesucristo, y es el Evangelio que viene predicando Pablo. Y es el Evangelio que ha aceptado Pedro, porque Pedro tuvo aquella visión en la cual el Señor le dijo, mira, El evangelio es para judíos y para gentiles. No hay diferencia. Porque Dios amó al mundo, judío y gentil. No hay diferencia. Pero Pedro creía que sí había diferencia, como todos los judíos. ¿Qué diferencia veía Pedro? Él creía que la salvación era exclusiva de los judíos y que no podían tenerla los gentiles. Pero en aquella visión que Pedro tuvo, Dios le, Dios le dijo: Mira, en Cristo Jesús ya no hay. judío, ni gentil. Todos son uno. No hay judío ni griego. No hay varón ni mujer. No hay pobre o rico. No hay intelectual o ignorante. La fe hace la diferencia, no la persona. Déjeme decirlo de esta manera. No obra la salvación lo que tú obres en favor de Cristo. Obra la salvación, la obra de Cristo por ti. ¿Sí, hermano? ¿Estamos de acuerdo? Lo que tú obres a favor de Cristo, ¿qué puede, qué puede ser, hermano? ¿Qué cosa puedes hacer a favor del Señor? Nada. Para, para alcanzar el perdón de tus pecados, ¿qué puedes hacer? Todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Nada podemos hacer Lo único que podemos hacer es declararnos pecadores delante de Dios, declararnos miserables delante de Dios, poner nuestra fe en el Señor y confiar en la gracia de Dios mediante la fe en Cristo para salvación. Esto es lo que hace la, la, la, la salvación, la obra de la redención. Entonces vemos los argumentos de Pablo. Miren, llegamos al versículo 15. Observen bien. Leemos juntos, nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles. El primer argumento de Pablo es, mira Pedro, tú y yo, y Bernabé, y los otros hermanos que, que se fueron tras Pedro, somos qué cosa, somos judíos, somos judíos de nacimiento, somos judíos, y por ser judíos, no somos gentiles. ahora muy bien eso eso es eso es primera premisa básica premisa en el argumento que pablo va, va a desglosar enseguida porque está, está diciéndole a, a Pedro lo que va a pasar lo que te voy a decir es ha sido una experiencia común a todos nosotros verso 16, vamos a a leer la primera parte sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley ahora nosotros como judíos creyentes Es lo que está diciendo Pedro, Pablo, perdón, a Pedro. Nosotros como judíos creyentes sabemos, ¿qué cosas sabían ellos? Que no somos justificados por las obras de la ley. Ahora, ¿quiénes saben eso? Los creyentes sean judíos o no. En este caso eran judíos. Y Pablo está diciendo, mira, nosotros como judíos llegamos a la conclusión de que la justificación es por medio de la fe y no por las obras de la ley. ¿Tú sabes eso? Aunque eres judío. Y yo también sé eso. Para sorpresa nuestra, ¿no? Digo, para sorpresa de ellos, porque los judíos no creían eso. Pero estos eran judíos convertidos. Eran judíos creyentes. Y entonces Pablo está diciéndole a Pedro... Nosotros somos judíos y hemos creído que la salvación, que la justificación es por la fe y no por las obras de la ley. Seguimos el texto. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ¿qué cosa? Sino por la fe de Jesucristo. Esto sabemos, es decir, esa era su convicción. Era la convicción. Ahora, note lo que sigue diciendo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por cuánto? Por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora Pablo está diciendo, mira, nosotros judíos creímos en Cristo. Y cuando creímos en Cristo, entonces fuimos justificados por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Estos judíos que vienen de Jerusalén creen que la salvación es por las obras de la ley. Pero nosotros, judíos, convertidos, creemos que la salvación es por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Este es el, eh, el argumento. Sigue sigue Pablo más adelante. Fíjese lo que sigue diciendo. Verso 17. Vamos a leer juntos. Ahora... Déjame leerlo y, y, y siga con atención el hilo de, del argumento. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Ahora, no dice lo que está diciendo Pablo. Nosotros creemos que somos justificados en Cristo. Ellos dicen que nosotros no podemos ser justificados en Cristo. ¿Que somos qué? Que somos pecadores, porque no, no se puede ser justificado en Cristo. Hay que hacer obras. Ahora, Pablo está diciendo, nosotros... hemos creído que somos justificados por la fe en Cristo y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores ¿qué sería la consecuencia? estaríamos haciendo a Cristo ¿qué cosa? ministro de pecado porque entonces Cristo no hizo nada entonces lo que Él hizo no sirvió de nada entonces Cristo también es pecador, porque su obra no alcanzó para darme la salvación. Y entonces lo que puede dar la salvación no es la obra de Cristo, sino que la obra que yo haga. Entonces la salvación es por obras. Y Cristo de nada sirve, de nada valió. Y, y queda como que Cristo? Como un pecador igual que tú y yo. Y Pablo dice ¿qué cosa? De ninguna manera. Ahora, fíjense la implicación que tiene, y, y pocas personas piensan en esta implicación, pero la persona que cree en la salvación por obras, lo que está diciendo es que Cristo es un pecador, que no pudo morir por el pecador, y entonces la obra de Cristo es nula, es inútil, no vale nada, entonces menosprecian. La cruz de Cristo, el que quiere justificarse por medio de las obras. Fíjese la implicación que tiene, es un asunto serio. ¿Sí si me estoy explicando? Tiene una consecuencia terrible, hermano. El hecho de que una persona pretenda Él hacer algo por Él mismo para alcanzar la salvación inutiliza toda la obra de Cristo. Y este es un asunto importante porque Pablo está tan encendido en lo que está diciendo en contra de Pedro y de los hermanos, porque le está diciendo, no es cosa superficial lo que estás haciendo. Si tú vas tras ellos, estás creyendo que la salvación es por las obras de la ley y estás menospreciando la cruz de Cristo. Y cuando nosotros, hermano, oímos de esto y sabe que esta es una esta es una doctrina que creen muchas iglesias evangélicas. Creen en la salvación por obras. muchas decía de las iglesias evangélicas y algunas bautistas creen en la salvación por ahora, aunque no lo digan pero lo cierto es que creen cuando cuando pretenden apegarse a la ley a las a la ley de las obras a que tienes que hacer tal y cual y y, y, y tal otra forma para hallar la gracia de Dios si sí creemos en la santificación pero como una consecuencia de la salvación Y no para la salvación. Consideraciones dignas de tomar en cuenta. Y entonces llegamos al inciso C. Conclusiones que resultan contundentes. Pablo dice, porque si las cosas que destruí, está refiriéndose, nosotros ya salimos de las de las tradiciones. Es lo que está diciendo, ya salimos de eso. Eso ya lo habíamos destruido. ¿Qué dice? Si las cosas que destruí, las mismas, vuelvo a edificar, ¿qué cosa? me hago transgresor, verso 18 me hago transgresor, entonces mira Pablo está está diciendo ¿no? las obras de la ley ya habían quedado atrás nosotros nos convertimos a Cristo, Cristo no vale nada entonces, y entonces me regreso a las obras de la ley y, y, y quedo como un transgresor de todas maneras porque nunca voy a cumplir con las obras de la ley las exigencias de la ley son tan grandes que nunca las voy a cumplir y si nunca las voy a cumplir nunca voy a tener salvación entonces quedo como qué? como transgresor quedo como un transgresor. Pero, verso 19, porque yo, por la ley, soy muerto a la ley. Es decir, la ley, cómo me, queda, ¿cómo me deja a mí? La ley me deja muerto. ¿Por qué? Porque nunca puedo cumplir las exigencias de la ley. Entonces, la ley siempre va, me va a declarar muerto. Nunca puede haber salvación por la ley. Porque la, la ley nada más me dice, tú no puedes cumplir la exigencia. De la ley. Por lo tanto, eres muerto. Y entonces Pablo está diciendo, porque yo por la ley soy muerto para la ley, ahora a fin de vivir para Dios. Cuando el Señor cumplió la ley, entonces ya no soy muerto a la ley, sino vivo para el Señor. Y entonces llega a este versículo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 fui crucificado con Cristo y allí en la cruz de calvario allí en la cruz de calvario se cumplieron todas las obras de la ley Cristo cumplió la ley por mí en la cruz de calvario se clavaron todas las condenas que pesaban en mi contra con la muerte de Cristo morí yo y ahora vivo Por una razón, porque Cristo vive, porque no se quedó en la tumba, venció la tumba y vive, resucitó y vive. ¿Y porque Él vive? Yo vivo. Y ahora lo que vivo en la carne, ya no lo puedo vivir en las obras de la carne, sino lo vivo en la fe. Es la fe. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de Aquel que me amó y se entregó. Asimismo por mí. Conclusiones que resultan contundentes en, la, en, en los argumentos de Pablo para decirnos, mira, la salvación es por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Versículo 21 eh, termina diciendo, no desecho la gracia de Dios y note usted que pone en alto relieve la gracia de Dios. Y luego argumenta concluyentemente diciendo, pues si por la ley fue la justicia, ¿qué cosa? Entonces, por demás murió Cristo. Vea la consecuencia terrible Si por la si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo en balde murió. Entonces Cristo en balde murió. Y hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de conmiseración. Pues si Cristo no hubiera muerto por nuestros pecados, seríamos los más dignos de conmiseración. Pero gracias a Dios que Cristo murió. por nuestros pecados y resucitó para que por su muerte y por su resurrección usted y yo tengamos esperanza. No por nuestras obras sino por Él. Número tres. Ya vamos a terminar. Comprometiendo las convicciones por falta de conocimiento. Y este es el problema, mano. Comprometiendo las convicciones por falta de conocimiento. Y es que hoy día las congregaciones las congregaciones No quieren tener conocimiento. Porque el conocimiento demanda. ¿Qué cosa? Demanda esfuerzo, trabajo. Mire, hermano. Un mensaje doctrinal como el que hemos predicado esta mañana es muy aburrido. Quizá usted está pensando esta mañana, hermano, ¿por qué no hacer más divertido el. el La, el mensaje, la predicación. Me gustaría que, que hubiera algo de, de, de. pues algo atractivo, ¿no? Hermano, si a eso le agrega que usted se pone bien serio, y a veces hasta parece que está enojado, y, y este, y luego eh, como que nos regaña, y, y, y cosas como esas, ¿no? Yo, yo, mire, yo eh, eh, he ido a iglesias donde el predicador está con una sonrisa de. de oreja a oreja, y aparte de eso, bueno, uh, cuenta chistes bien divertidos. Y, y nosotros uh, ahí disfrutamos bastante, porque hay buena música, música muy, muy movida, el, el, el predicador a, a, hace show, y eso está bien emocionante. Y una vez un predicador que estaba ilustrando uh, el encuentro de, de Saulo de Tarso, y entonces él le estaba diciendo que Saulo de Tarso... ¿verdad? iba en su cabalgadura, y, y entonces en la plataforma él hizo como que estaba montado sobre el caballo. ¿verdad? Y entonces ahí iba, de repente, uh, una una luz lo cegó lo y lo derribó, y entonces él también se cayó, ¿verdad? para ilustrar el hecho de, de eso. Y, y los hermanos estaban estaban bien bien divertidos. A veces se en el ridículo, pero le gusta a la gente. Y es que la gente tiene la tendencia, hermano, inciso A, de cambiar el calvario por las ceremonias. Cambiar el calvario por las ceremonias. Y esto es lo que estaba pasando en los días de Pedro y Pablo. La gente estaba cambiando el calvario en la fe de la cruz en Cristo. ¿Por qué? Por la circuncisión y por todas las demás ceremonias judías. Y eso es lo que a ellos les atraía. Y ellos decían, mira... Eh, para ser salvo tienes que hacer esto y comenzaban a hacer la lista de las cosas que había que hacer ceremonias, ceremonias, cultos, religión no relación con el Señor y muchas congregaciones hoy están cambiando el Calvario por el show Esta semana me decía una, una hermana, que fue a, a los Estados Unidos, y semana fui a, fui a Estados Unidos y visité a, a, una, a mi familia, y, y el domingo me invitaron a la iglesia, y fuimos a la iglesia, donde van ellos. Y me dio mucha tristeza. Había ido antes a esa iglesia, y esa iglesia se llamaba el Monte Calvario, pero ahora ya, ya no se llama el Monte Calvario, ya le cambiaron el nombre. Y la razón por qué le cambiaron el nombre es porque Calvario suena muy muy cruel. Y ya no, se, ya no se menciona la palabra cruz, porque la palabra cruz suena como sacrificio. Y ya no se habla de sacrificio y mucho menos de sangre. Y tampoco se habla de pecado. Ahora se habla de bienestar, de felicidad, de, de paz... De salud, ah, el predicador ya no es predicador, y entonces cuando llegó la hora de la predicación, dijeron ahora va a pasar el motivador, el motivador, y entonces lo que lo que la persona que estaba ahí al frente hizo en la congregación era motivar a la congregación, no les hables de pecado, porque eso los condena, les mira, les causas un trauma. En su mente, en su conciencia, los, los salen los hermanos bien deprimidos y bien tristes por la condición de miseria que les enseñas, enséñales la, la felicidad, la paz, la alegría, el gozo, el bienestar, la salud, la prosperidad. Y en efecto, hermano, la congregación quiere eso. Y entonces, ¿sabe qué? Las iglesias cam están cambiando. ¿Sabe qué? Ya ni se llaman iglesia. Usted puede ver, muchas iglesias se llaman que fraternidad, que centros de fe, que sociedad, que eh, cualquier cosa. Menos iglesia. Iglesia nos relaciona con cruz. Cruz, con sufrimiento. Sufrimiento es sacrificio y muerte y dolor y pena. Y no se quiere predicar eso. Y ese es un peligro. Ese es un peligro. Cambiando el Calvario por las ceremonias. Ve, comenzando por el Espíritu y acabando por la carne. Y esto es lo que Pablo está diciendo en el capítulo 3 de Gálatas. Gálatas insensatos. ¿Qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. El mensaje de la cruz puede ser locura para muchos, pero es poder de Dios. Esto dice Pablo cuando escribe a los Corintios. Ahora, fíjese mano. Cuando estudiamos, cuando comenzamos a estudiar la Carta a los Gálatas, dijimos algo de los Gálatas que es bien importante recordar. Los Gálatas eran un pueblo muy emocional, eran muy entusiastas, eran muy emotivos. Entonces los, los maestros falsos que entraron a las iglesias de Galacia, conociendo que los Gálatas eran muy, muy emotivos, entonces ¿sabe qué, qué predicaban mayormente? Mensajes que les pegaban a las emociones. A las emociones. Y entonces, pegándole a las emociones, los conducían a donde ellos querían, generalmente al error. Y este es un problema hoy día. En muchas congregaciones. Y, a, y nos gusta. Todos por, por naturaleza somos emocionales. Som, todos somos emocionales. Dios nos hizo emocionales. Yo no tengo nada contra las emociones. Al contrario. Desde luego, la, la, el Evangelio debe emocionarnos. El problema, hermano, es que muchas personas solo buscan las emociones y entonces están en una congregación donde la música es emocional, donde el mensaje es emocional, donde el trato es emocional, donde todo es emocional. Y el problema que hay con eso es que, uh, que las personas asocian la, la emoción con qué. ¿Con qué generalmente asocian la emoción? con el Espíritu Santo las experiencias emocionales las asocian con el Espíritu Santo y hay muchos creyentes que por pretexto y con pretexto de que eso es del Espíritu Santo comienzan a decir mira, a mí Dios me dijo a mí Dios me reveló ¿y, y cómo sabes que Dios te reveló? es que me dio mucha paz y muchas veces dicen a mí Dios no me dijo ¿y por qué sabes que Dios no te dijo? es que no me dio paz y entonces ¿qué piensan? Que, que, que Dios habla por medio de las emociones. Y entonces llegamos a un punto, que es el punto final del, del, del sermón, en el inciso C. Cuidado con los carismáticos. Cuidado con los carismáticos. Hermano, los carismáticos tienen un poder tan extraordinario. que convirtieron a muchos católicos en carismáticos. Es increíble. Lo que nunca pudo hacer el Evangelio verdadero, lo hicieron. Los carismáticos son increíbles. Muchas veces admiramos de ellos muchas cosas, pero una, una, una de las cosas que generalmente se admira de los, de los carismáticos es lo que ellos pueden hacer en poco tiempo. Ellos hacen muy muchas cosas en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque mueven. las emociones. ¿Y sabe cómo mueven las emociones? Eh, es más, moviendo las emociones le sacan el dinero a la gente. Y entonces dice, mira, tú tienes que sembrar una semilla y tú siembras mil pesos y vas a cosechar diez mil pesos. Tú siembras mil y cosechas diez mil. Como el coro que cantábamos cuando niños, el que da un centavo El Señor le da dos. Entonces muchos creyentes se quedaron ahí, ¿verdad? Nomás dan un centavo. Pero el problema es, hermano, el problema es que que a, a, a mover las emociones la gente se impresiona. Entonces el predicador Va ahí y le traen a una persona y le toca la frente y la persona se cae. Y luego va tumbando gente por todos lados. ¿verdad? Más toca la frente y la gente se va cayendo. Se va ca y, y, los, y los que están ahí están sorprendidos de lo que está pasando. Porque tiene un toque mágico. Y, y todo el culto se desarrolla dando testimonio de las cosas sorprendentes en cuestión de milagros que están pasando. Ahora, no me malentienda, yo no digo que Dios no hace milagros. Dios sí hace milagros y lo sigue haciendo ahora. Lo que yo estoy diciendo es: cuidado con las emociones. Cuidado con las emociones. Porque si solamente nos impresiona eso, entonces lo más probable es que nos dejemos seducir. Y vamos a la primera aplicación: cuidado con las corrientes neoevangélicas. No sé si tenemos la aplicación en la pantalla, pero en el boletín sí. Cuidado con las corrientes neoevangélicas. que quieren cautivar tus emociones, pero cautivan tus emociones para comprometer tus convicciones. Y cuídate de eso. Que no te cautive la emoción para comprometer tu convicción. Tu convicción debe estar por encima de la emoción. Si tú tienes convicción que debes darle al Señor de lo que Dios te dio primero, hermano, no esperes a que te estimulen con emociones para dar el diezmo. Llora si quieres. pero el diezmo. Por convicción. Por convicción, no por emoción. No porque yo traigo a, a a ver si Dios aquí aquí está el diezmo ahora sí. Dame el trabajo que yo quería. Y el ascenso también. No, por convicción. Y va y quieres dar más y de eso y, y quieres servir al Señor, hazlo por convicción, no por emoción. Y si te emocionas con dar, qué bien, porque sí La emoción es posterior a la convicción. Pero la convicción, hermano, es aunque no tengas emoción. Nomás tienes convicción. Sé fiel a tus convicciones. Mira, déjame decirlo ya de esta manera concluyente en la segunda aplicación. La vida cristiana... No es emocionante, y no quiero decir que no es emocionante, nada más digo que la vida cristiana no es emocionante porque un creyente viva haciendo cosas para Cristo. No es emocionante porque un creyente viva haciendo cosas para Cristo. Es emocionante porque Cristo vive en el creyente. Y la emoción máxima, hermano, es que Cristo vive en ti. Que tú te sientas cristiano porque Cristo vive en ti. Y no que te sientas cristiano por lo que tú haces a Cristo o para Cristo. ¿Qué cosa puedes hacer tú? Él ya hizo todo por nosotros. Y debemos alegrarnos de haber sido alcanzados por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y nuestra convicción en esta mañana debe ser, hermano, creer desde luego en la salvación por gracia, por gracia, por medio de la fe, no por las obras de la carne ni por las obras de la ley. No comprometas tus convicciones a pesar de las circunstancias. Vamos a inclinar nuestra cabeza para orar. Y mientras estamos orando, mientras estamos orando, quizá ahora mismo tú recuerdas alguna vez en que tus convicciones se han visto comprometidas y has cedido, y has cedido. Probablemente has dicho, Una golondrina no hace verano. Quizás has mencionado, una no es ninguna. Quizás has pensado, pues aquí nadie me conoce. Y has comprometido tus convicciones. Hermano, tener convicciones cuesta. Y esta mañana querrás hablar con el Señor. Y decirle, Dios, ayúdame a que sea íntegro a las convicciones, a la verdad de tu palabra. La verdad no se puede comprometer. La verdad no se compra. Se obtiene gratis, gratuitamente. Y una vez que se tiene, la verdad no se vende. No se vende. Te damos gracias, Dios, esta mañana. Por tu palabra. Oramos Espíritu Santo que hayas obrado en la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Reconozco Dios que este pasaje es un pasaje extendido, es un pasaje que puede resultar difícil. Pero tú eres Dios y tú Espíritu Santo puedes dar luz a nuestro entendimiento. Y si verdades sencillas han quedado sobre nuestro corazón esta mañana, que sean verdades que afirmen nuestras convicciones, que seamos celosos de lo que hemos creído y que no seamos seducidos por toda corriente, por todo viento de doctrina que sopla en este mundo. Pedimos tu bendición, oramos que bendigas cada familia congregada aquí y sí, queremos Dios que nos des la emoción pero la emoción de sabernos creyentes, de saber que tú moriste por nosotros, que somos pecadores, que no tenemos ninguna posibilidad de nosotros mismos, pero que por tu sangre y por tu gracia alcanzamos salvación. Y podemos cantar con gozo, alcancé, alcancé salvación. Te damos gracias en Cristo Jesús.